Ahí el, el remate de la canción, porque venía así como nos había dejado a todos en un, en un momento bueno, especial. En la mañana de kermes en el 106.1, 48 minutos, ya pasaron de las 9. Y tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con Horacio Viqueira. Eh, Horacio es eh, abogado, también dirigente político en la provincia de Córdoba, y está eh, muy encima... Eh, por ejemplo, de todos estos casos que se han registrado en, en el último tiempo eh, de personas que directamente se han desconectado de la red de gas, se dieron de baja del servicio del gas. ¿no? Esto es realmente tremendo, pensarlo solamente es tremendo, eh, pero es una realidad. Eh, en los últimos días se han registrado eh, o se conoció el número de que mil personas se desconectaron de la red del gas. Horacio, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Muy bien. Eh, ¿Usted es dirigente de Unidad Ciudadana? A ver, eh, sí, sí, discúlpeme, sí, sí, sí, ahí lo escucho, eso? cómo le va, muy bien, muy bien? ahí ahí lo escucho bien. Eh, le preguntaba si era de, dirigente en Córdoba de, de Unidad Ciudadana. Sí, sí, eh, además, de, en además de abogado. Eh, sí. Está muy, muy cerca de todos estos casos, eh, por ejemplo, este, este tipo de, de reclamos, ¿no? donde bueno, los usuarios deciden desconectarse de la red del gas, ¿no? lo que es una locura. Sí, efectivamente. Bueno, el tema de los servicios públicos en general y particularmente el tema del gas ha llegado a límites insostenibles para miles de familias argentinas. ¿no? Uh -huh. El dato que ha trascendido es en relación a a la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, en Córdoba nosotros tenemos allí un universo de varios miles de personas que de alguna manera representamos a través de reclamos judiciales y, y también ante la ENERGAS y muchas de las personas este, se, se terminan desconectando porque no pueden soportar este, tener que pagar todos los meses este, montos eh, que son significativos para personas que tienen ingresos muy bajos Lamentablemente hay millones de personas en, en esa situación, este, por ejemplo, el sector de los jubilados, en fin, este, jubilados y pensionados, de la mínima, eh, pagar 700 sí. pesos por mes, este, la relación imposible. Y le puedo asegurar que el mínimo de las facturas es eh, ese tipo de, de, de montos, porque hay un costo fijo, aunque usted prácticamente no consuma, es ¿sí? decir, las la empresas distribuidoras, cobran una, una tarifa, haya o no haya consumos, este, más todos los impuestos que se cobran, más algo de consumo es imposible, entonces recurren a la garraza que es más cara, pero es más regulable, entonces en invierno pasarán frío y, y en verano se cuidarán muchísimo del uso de, de lo que es el gas envasado. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de amparo legal le cabe a, a estas personas, por ejemplo, a estos usuarios que, bueno, eh, se desconectan porque no lo pueden pagar? Pero estamos hablando del gas, ¿no?, que es un servicio vital. Claro. Mire, eh, nosotros, eh, en realidad, sobre el hecho puntual de, de, la, de la imposibilidad de, de acceso al servicio, eh, lo hemos planteado como un argumento genérico en los amparos que hemos presentado. Lamentablemente tengo que decir que el Poder Judicial, por lo menos en Córdoba, es extremadamente renuente a digamos, atender en los tiempos que se requieren la situación de los, este, de los usuarios. Es decir, hay una verdadera mora judicial que en última instancia también ha una cierta complicidad con estas medidas eh, tremendas por parte del gobierno. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, tenemos diversos eh, eh, amparos eh, y en todos, eh, le, la, la, digamos, la, el comportamiento de la justicia es el mismo, es decir, dilatorio, eh, amparo que hemos iniciado en contra de la primera resolución, o sea, en realidad, eh, después de la primera audiencia pública que hubo, eh, que nosotros presentamos, como los primeros que presentaron a Amparo, Amparo está prácticamente todavía discutiéndose quién es el juez competente, ¿no? okay. realmente es una cuestión... Eh, formal, sí. pero que da cuenta de la, de la actitud que tiene el Poder Judicial uh -huh. de no, sí. no atender a este reclamo tan grave. ¿no? Eh, y actualmente sí. en relación al tema de los cortes, el servicio, eh, como le decía, es uno de los aspectos que nosotros eh, tenemos como argumentos para plantear los amparos. Uh -huh. eh, eh, y para poder graficar un poco mejor hace cuánto que presentó ese primer amparo, que todavía no se sabe ni quién es el juez que se hace cargo. Mire, nosotros hemos presentado un primer amparo que eh, ni bien, digamos, se dio el primer tarifazo eh, sin audiencia pública. Ese amparo lo ganamos, fue de los primeros que se ganaron y, y en la provincia de Córdoba logramos que ningún usuario pagara esos aumentos. Después se hizo la audiencia pública a fin del año 2016 y nosotros allí volvimos a presentar un amparo porque nos parecía que más allá de que se habían cumplido con la oportunidad de la audiencia pública, Los aumentos, usted recordará que eran aumentos del orden de entre el 400 y el 1000%. Uh -huh. Entonces, cuestionamos los primeros aumentos. Entre otros temas, por ejemplo, hicimos un cuestionamiento de los impuestos que se trasladan a los usuarios que deberían ser a cargo, son a cargo de, la, de las empresas. Si ustedes se fijan en la facturación, va a encontrar que el impuesto de la ley del cheque que pagan las empresas distribuidoras, se, se las trasladan y las transportadoras, etc., se le trasladan, no las trasladan a los usuarios. los propios propio, con ingresos brutos, y donde en algunos municipios hay comercio e industria, también lo que debe pagar la empresa, este, no sabemos bien cómo hacen los cálculos, pero no los cobran a los usuarios. Bueno, pues estas cuestiones fueron este, cuestionadas. Ese amparo, eh, digamos, en razón de una acordada que dictó la Corte Suprema, que establece que todos los amparos por una misma causa de orden colectiva deben ser tratados en un solo tribunal, un verdadero absurdo, anticonstitucional, claramente que una corte no puede legislar en esta materia, pero así lo dispuso a través de una acordada. Bueno, como resulta de esto, todos los juicios de, de, que se han presentado en Argentina, los amparos, y en, en este caso puntual, fueron girados a la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, Y una partida de ahí se suscitó una cantidad de incidentes, que inclusive llegaron hasta la Corte Suprema, pero siempre discutiendo cuál es el juez competente. Cuestión que todavía no está resuelta. Uh -huh. Entonces, evidentemente, lo que te decía hace un momento atrás, sí. de la actitud de la justicia, de complicidad con esta situación, sí. es muy clara, porque eh, con, esta, con esta acordada, eh, los jueces, en función de esta acordada de los jueces, eh, sobre todo los del interior del país, no asumen la responsabilidad que tienen de administrar justicia. Seguro. Y, y bueno, eh, provocan esta lentitud judicial con tal de eh, no dar marcha atrás con ningún tarifazo, ¿no? Es una, una especie de protección a las empresas. Exactamente. Uh -huh. eh, lamentablemente está esto no solamente en materia de, de los amparos por tarifazos, sino que nos ha pasado exactamente lo mismo respecto de amparos tradicionales por el tema del último cambio. Sí. En los, forma de calcular el ajuste este, que produjo una pérdida muy importante a todos los eh, jubilados de Argentina. Este, pasa lo mismo digamos, este, en distintos planos, es decir, eh, una actitud del Poder este, Judicial de acompañamiento uh -huh. a una serie de medidas totalmente arbitrarias tomadas por este gobierno. Horacio, la única forma de retrotraer las tarifas eh, es con una decisión política. Y yo creo que es la única manera porque eh, nosotros hemos logrado pequeñas cosas, por ejemplo, hemos logrado que se una multa muy importante, millonaria, a Ecogas, porque además de robarnos con las tarifas, eh, en lugar de cobrarlas sobre lecturas reales, han hecho estimación de las lecturas, entonces eh, nosotros denunciamos esto, entre otras cosas, y les han aplicado multas y les han obligado a, a devolver a los usuarios los, los cobrados de más. Pero son pequeños triunfos, digamos, el, eh, pero las tarifas siguen aumentando. Ahora van a volver a aumentar y lo más grave de todo esto es que están dolarizadas. Entonces, esta corrida cambiaria que está, se está produciendo, también se van a reflejar en las tarifas porque el gas y la electricidad, el precio de, de estos, sabemos, llamémosle, productos, sí. en realidad son servicios Servicio. públicos, deberían ser servicios públicos, este, están puestos en dólares. Entonces, los aumentan a valor dólar, es decir, van cada vez aumentando más el precio en dólares de estos productos, pero también impacta, este, también como aumento, eh, la devaluación. No, eh, una cosa sí. es pagar 5 dólares, por decir, de algo, de, digamos un monto determinado por millón de BTU a 38 pesos por dólar, Y otra es pagarlo a 43 pesos por dólar. No, ¿no? Sí, sí, sí. No, y aparte me estaba acordando de mediado del año pasado cuando intentaron que eh, paguemos la devaluación del dólar a las empresas, ¿no? Y puntualmente a bueno, las empresas ese de... Sigue, gas. Ese, es otro, <risas> te, ese tema sigue permanentemente latente, ¿no? es un tema no resuelto. Y le digo, este, si este tema de la, de la crisis cambiaria que normalmente estamos viviendo eh, se agudiza, va a ser un problema muy grave, porque estamos frente a un grupo estas empresas energéticas, y las empresas petroleras, extremadamente poderoso, con mucho digamos, poder nacional e internacional, y no ceden absolutamente nada. O sea, eh, su rentabilidad es como una especie de biblia este, eh, que debe ser cumplida, digamos, los mandatos de manera rigurosa. No, no, no hay manera de negociar con estos este, sectores, sobre todo con un gobierno que... Este, claramente cómplices y representantes de sus intereses. O sea, todos los funcionarios del área de la sí, y, y parte. son este, es, personas es, que han estado antes en la, al frente de las o sea, empresas beneficiadas por esta política. Es, es que ahí recién el, el, el primer eh, problema, me parece, ¿no? Es, es cómplice y, y todo lo demás, pero además es parte porque eh, lo, los mismos CEOs de, de estas empresas forman parte del gobierno. Exactamente. En todos los eh, distintos organismos, me recibido tanto al la Secretaría de Energía, la subsecretarías y el Energaz, son todas personas que han pertenecido, se han distribuido, este, uno estaba vinculado al sector distribuidoras, el otro a las transportadoras, el otro a las productoras, a las distintas empresas. Este, bueno, como resultado de esto, obviamente no podemos recibir nada bueno o esperar nada bueno para, para los usuarios. Es seguro. Ahora, el tema es que esta gente, se lo decimos en las audiencias públicas, eh, yo creo que están, eh, eh, o, o deberían estar con serios problemas de carácter penal inclusive, porque acá hay una incompatibilidad muy clara en esta situación. Nosotros hemos presentado las denuncias también por esta cuestión, este, hasta ahora tampoco ha habido respuestas, pero bueno, sabemos cómo funciona la justicia argentina, en algún momento deberán rendir cuentas por esta enormidad que están haciendo. Seguro, ¿no? Y pensaba esto, eh, ¿no? De, de pronto hay que escucharlo a Arangure, eh, decir que, no sé, la energía no es un derecho humano, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Evidentemente tiene una concepción mercantilista de la sociedad, donde estos grupos lo único que pretenden es tener... Son el, juntamente con el sector financiero, y los servicios públicos son los únicos sectores que hoy tienen una rentabilidad extraordinaria garantizada. Usted eh, se fija los balances y se va a dar cuenta lo que es el crecimiento brutal que tienen año a año estas, esta, estos grupos empresariales. Uh -huh. Es realmente indignante ver cómo este, digamos, hay una transferencia de recursos del usuario a este pequeño grupo de, de empresas, que por otra parte están todos los amigos de Macri, o sea, Caputo es uno de los principales representantes, Midling, depende del sector. Bueno, en fin, las grandes, entre comillas, empresas argentinas están, que en realidad son, este, no son empresas productivas, están, si yo les digo a ustedes, más que una empresa de servicios públicos, son financieras. Claro. Porque además no invierten un peso, es decir, eh, lo que han estado haciendo, y lo reitero, esto por lo menos es lo que vemos de la empresa ECOGAS en Córdoba, eh, distribuyen absolutamente toda la rentabilidad, no queda un peso para inversión. La inversión la hacemos nosotros los usuarios, en el caso puntual de Córdoba se han hecho muchísimas obras, pero las ha hecho la provincia de Córdoba y obviamente so, somos los ciudadanos cordobeses los que vamos a tener que pagarle esta, estos gasoductos, que después de la provincia se los cede gratuitamente a las empresas para que los exploten. Hasta ahora el negocio no les ha resultado porque, como les decía al principio, eh, es muy poco el crecimiento que hay de usuarios, al contrario, hay muchos ¿Qué? usuarios que se van del sistema. Pero eh, es una situación verdaderamente escandalosa la que estamos, sí. la que estamos sufriendo. El, lo que se ahorra en energía se, se exporta. Entonces eh, están en mejor de los mundos. Este, los argentinos nos deberemos privar, nos seguiremos privando cada vez más de, del uso de la energía. Y la, el excedente este, se va a exportar, o bueno, lo están exportando, porque es así, lo están exportando. Curiosamente, inclusive, a precios inferiores al que cobran internamente en Argentina. Eh, ¿Hubo un exceso, no, de, de esta gente? Sí, no, por supuesto. Yo creo que esta es una de las claves de este descalabro económico que estamos sufriendo. Es decir, este, con este régimen tarifario se está destruyendo no solamente a las familias argentinas, a los usuarios eh, residenciales, y no gran parte de la estructura industrial, comercial, el comercio lo está destrozando directamente. Entonces están, y por supuesto, promoviéndose. ¿Cómo van a parar la inflación si cada seis meses tenemos ahora 30, 40, 50% de ajustes a los servicios públicos? Y son ajustes que se producen sobre incrementos del 500 o del 1000%, así que imagínense usted el impacto que eso provoca en la economía. Uh -huh. ¿Qué dicen los cordobeses que han votado a Macri en, en fuerte medida? La, es la última pregunta que le hago. Bueno, hay un Estado realmente, en el caso puntual de Córdoba usted sabe que ha habido un fuerte apoyo a Macri eh, de parte del electorado, porque aparte tenemos una provincia donde tanto, por supuesto, lo que también más el propio Chiaretti tiene excelente relación con, con Macri, ¿no? Y, y consciente de todas las políticas, porque Hay muchos intendentes, yo veía los intendentes de la provincia de, de Buenos Aires presentaron amparos a amparo, a los vecinos. En el caso de Córdoba, la, la, el gobierno provincial acompaña estas políticas a través de EPEC, actualmente de ajuste permanente a tarifas, no se quejan este, bajo ningún punto de vista, al contrario, defienden el sistema. Pero bueno, la población está realmente agobiada. No se expresa, lamentablemente, en, en una protesta yo creo que debería ser muy fuerte, pero bueno, este, lamentablemente hay mucha resignación, pero también hay mucho arrepentimiento ¿no? de, de haber votado por, un, por este gobierno que lo está destruyendo. Uh -huh. Horacio, muchas gracias por atendernos, un placer conversar con usted. Ah, no, gracias a ustedes. Le, le mandamos un abrazo, gracias. Horacio Viqueira es eh, abogado, bueno, además eh, dirigente político